...la agenda de conciertos con sus respectivos carteles... videoclips y temas musicales... ...todo ello... ...en facebook.com barra euskalmusica Berliozori Ratia... ...y en twitter.com barra euskalmusica FM... ...comenzamos el mes de abril... ...4 de abril en directo... ...sábado 6, domingo 7 de abril en redifusión, en repetición... ...hoy un programa especial programa dedicado al concierto que se va a celebrar el 6 de abril en la Sala Indara de Iruña. Festival con tres bandas donde hay tres mujeres, desde Madrid, Sweet Barrio y desde Iruña, Lemon y Tal y Bandada. Vamos a repasar las tres bandas, la música que hacen cada una de las tres bandas y después hablaremos sobre el festival de Así que lo dicho, el programa especial, el programa dedicado a ese festival de la Sala de Indara de Iruña. Y comenzamos hablando lo dicho de ese festival, ya que el 6 de abril se celebra en la Sala Indara de Iruña, nosotras, Gu Emakumeok, la Fuerza de tres formaciones musicales capitaneadas por tres mujeres Sudbarrio, desde Madrid y desde Iruña, Lemon y Tal y Bandada. El protagonismo femenino de Bandada, Lemon Ital, y Tal y Sudbarrio estará presente el próximo 6 de abril en la Sala Indara de Iruña Comenzamos el repaso con la primera de ellas, desde Madrid La revelación nacional del año con Leire al frente de Sweet Barrio, dispuestos a bautizarse en Navarra por primera vez. Tienen un disco de reciente publicación, Cinema Usera. De él te extraemos los temas Killing Me y True Woman. Segundo, lo escupo So lazy, so tight So lazy, so tight So lazy, so tight. primera de ellas, la primera de ellas, Sweet Barrio desde Madrid con Leire al frente. Ahí estaban dos de los temas extraídos de su álbum Cinema Usera, los temas Killing Me y True Woman. Y ahora nos vamos con Bandada, que viene liderada por la cantante y actriz Marian Ruiz. Creadora de mujeres en rock y verso, un torbelleno escénico que contagia positivismo, energía y buenas vibraciones. Bandada con estupendos músicos que este año dejarán de ser una promesa para pasar a ser una firme realidad. Tras su paso por Olite en la edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de dicha localidad. Un disco en su haber, bandada del, escuchamos, Persiguiendo un Sueño y Corazón al Viento. Como las estrellas juntando palabras que se disuelven en la niebla te sé silencio que sujeta bien las redes quiero cantar porque en la vida no se sé hace nada mejor para que mis hijos sepan que una nunca se rindió lo que no llega me quedo en medio de la carretera a esperar que pase la tormenta me flores en la primavera me crecen alas en común He perdi da Mucho por lo que Luchar Así que vamos A cantar Aunque la voz se nos esté partiendo Que no nos quiten La ilusión Y si una nuestro corazón viento de las veces que perdí mi tiempo lamentándome de todo y al final va que na fara Antes. Por eso vamos a reír, aunque las lágrimas sigan cayendo. Que el mundo no se va a parar y aún nos queda mucho por lo que luchar. Así que vamos a cantar, aunque la voz se nos esté partiendo. La ilusión Y se una nuestro corazón Al viento Así que vamos A reír, a reír Aunque las lágrimas sigan cayendo Sigamos caminando Hacia nuestros sueños Que el mundo no se va a parar, sigue adelante Que aunque da mucho por lo que luchar Y amar, dale la vuelta al miedo Construyendo, sacándolo para fuera con tu fuego Ese que brilla por dentro un sueño y corazón al viento. Primer trabajo discográfico de Bandada. Bandada liderada por la cantante y actriz Marian Ruiz. Y ahora nos vamos con Beatriz, que junto a Gorka forman Lemon y Tal. Con año y medio de andadura, pero más de 10 años de experiencias musicales, llevan Tiempo cosechando éxitos Ganadores del concurso nacional Puro 4 Actuaciones en Cádiz En el festival Concert Music Festival O invitados especiales en conciertos Del Canca y Rosalén Beatriz Tubía es pura magia Y sus canciones envuelven letras Que llegan a la cabeza instalándose En tu corazón de forma permanente El disco lleva por título Sueños coleccionables Y del extremos el tema que da título al disco Sueños coleccionables y el libro De la soledad la la, la, la, la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 Por son prisas entrañables si Tema que da título al álbum y el libro de las soledad, dos de los temas, incluidos en el primer trabajo de Lemon y Tal, el álbum de Beatriz y Gorka. Una noche de baile, canciones, estupendos músicos, letras directas y una cita para ellas, vosotras, nosotras y las ausentes bien acompañadas, nosotras, Gu Emacumeok, Leire, Beatriz y y Marian. Por cierto, la recaudación de este festival va a ser especial de esto y de cómo ha surgido el festival, horarios, entradas tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música, a Marian Ruiz Bandada Euskal Música también en las redes sociales en facebook y twitter facebook facebook.com barra twitter twitter.com barra euskal música en las redes sociales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 Seguimos en este programa especial que estamos realizando este jueves 4 de abril con motivo del concierto del festival que se va a celebrar este sábado en la Sala Indala, el Festival Nosotras Gu Después de escuchar un par de temas... ...de los tres eh, grupos eh, participantes... Eh, ...Suite Barrio, Bandada y Lemon y tal... ...pues vamos a hablar un poquito del festival... ...con Marian Ruiz Bandada... ...que acaba de venir por aquí... ...por eh, los estudios de Bergezar y Gratio... ...por el programa de Euskal Música... ...Arracha León, aquí estamos... Eh, <risa> ...antes de meternos a hablar de ello... ...pues si te parece vamos a hablar un poquito de Bandada... ...un poquito ese repaso de conciertos en eléctrico... ...poemas, actuaciones en Olite... ...sí, pues eso... ...como ya sabes un poquito... Hace poquito más de un año presentamos el disco y ha sido un año pues eh, intenso, la verdad que, que a veces digo, madre mía, me he subido en una ola y estoy surfeando, pero vamos, a tope. También con, como suele pasar en este mundillo, pues hay subidas y bajadas, quiero decir, hay todo tipo de escenarios, a veces pues te encuentras en un super escenario como fue el de Olite o en salas y luego de repente pues te toca tocar en, en un barito pues en acústico, entonces bueno, experimentas diferentes sensaciones. Pero bueno, estoy contenta, va, la cosa va para adelante y ahora últimamente nos hemos centrado más también en el tema de mujeres en rock y verso, también un espectáculo que hicimos eh, recientemente lo el sábado pasado en el Cibox de Torramo también, en el que mezclamos pues poesía de de diferentes poetisas y escritoras contemporáneas y música de bandada y también algunos poemas míos. Y bueno, pues la verdad que es un espectáculo bonito y ahí andamos, navegando. Y ahora a lo que hemos venido, a sí. este sábado 6 de abril, que se celebra en la Sala Indara el Festival, nosotros, Uemakumeok, con Leire Suite de Barrio. Sí, eh, Beatriz sí. Lemonital y Marian Ruiz Bandada. Y la primera pregunta es, eh, ¿cómo surge el festival y por qué estas tres personas, estas tres formaciones? Bueno, pues eh, surge un poco de la cabeza de tanto del representante de Lemonital, que es eh, Rudy losqueta y también de, del mío, que es eh, Gorilla Management, Raúl Sánchez. Eh, se les ocurrió que podía ser interesante pues eh, unir fuerzas, ya que estamos en un momento pues bastante importante con el tema de la mujer, no de reivindicación, de encontrar nuestro espacio... Y pensaron que sería bonito pues un eh, unirnos no unirnos ya que somos además dos grupos navarros eh, con diferentes eh, sensibilidades artísticas también con diferentes sonidos y a la vez pues pensamos que está, también estaría bien pues traer un, un grupo de fuera que uh -huh. vienen desde madrid los suite barrio ¿no? con pochi bueno irene que es pochi a la cabeza Pochi Maxi, luego está Solemon y tal, con Gorka y con Bea, y Bandada, que, que no soy una banda, que soy artista en solitario y, y, y genial. Entonces aquí estamos las tres, ahí, las tres fuerzas femeninas. Si te parece, haznos un pequeño de, rep de repaso de Lemon y tal, Sweet Barrio Bandada para que la gente si aún no conoce alguna de ellas, pues cuando vaya al festival pueda pues vaya ya sabiendo el estilo que hacen, cómo se sueltan digamos encima del escenario. Vale, pues a ver, eso, como he dicho, los suites son de, son de Madrid, son de, de, de, de Usera, de un barrio, entonces tienen un... Un disco que han sacado hace muy poquito, también lo presentaron hace poco, que jo, la verdad que a mí me ha llamado mucho la atención su música, yo de verdad que si sí, tenéis oportunidad venid porque porque tienen es una especie de estilo que mezcla diferentes influencias, un poco callejero con rollo algo de reggae, con también eh, base de flamenca, de la rumba y hacen un estilo muy particular, entonces es muy curioso y reivindican ahí un poco el tema de pues del barrio, ¿no? de la fuerza de, del barrio. Luego, por otro lado está también lemoni tal que, que es un grupo también de pamplona eh, son gorka y vea y que tienen un estilo así muy fresco eh, un estilo más tirando al pop folk y, y bueno con unas letras también pues pues que son muy muy muy expresivas no también con mucha eh, riqueza y, y que tienen muy buen rollo que suenan muy bien la la la la la la la, la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 que sabre de ti El presente es el testigo Ser feliz y gran destino Abro las ventanas al amor La, la, la, la, la La, la, la, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la, la, la, la La, la, la, la Sueños coleccionables Ritmos bailables y una casa con jardín Intercambiables por sonrisas Entrañables y miradas que... Y por último pues esta yo bandada que, que quizás eh pues soy marroquera, vengo un poco más del rock, con otras influencias también de estilos porque bandada tiene diferentes estilos también, también bebe un poco de la rumba, de, del reggae con una base así que siempre va un poquito hacia hacia el rock, ¿no? Y, y que quizás pues bandada se define también pues por la fuerza, por un poco por eso, ¿no? La palabra fuerza. porque en la vida no se sé hace nada mejor para que mis hijos sepan que una nunca se rindiócis uh, tu calor voy per percib un sueño que no llega me quedo en medio de la carretera Señala soy como una fiera Y Suelo se despierta en una calle desnuda y polvo quiero cantar porque en la vida no se sé hace nada mejor de nuevo el tiempo los segundos mi alma no lleva barrero como hemos dicho es la sala Indara y cómo se pueden conseguir las entradas cuánto valen pues bueno tenéis entradas en tiquetea.com eh, por 10 euros adelantadas también en el Infernito Guitar Shop ahí en Pamplona en Iruña eh, también podéis pasaros por allí y luego ya pues en taquilla que os costarían 13 entonces bueno pues eh, aprovechados de, de internet y, <ríe> y pilladlas antes y luego también el horario del festival y cada una de las actuaciones sí pues eh, se van a abrir las puertas a las 8 y media de la tarde Y el primer grupo... Ah, bueno, no lo puedo desvelar. ¡Ah! Tendréis que venir. ¡Casi se me escapa! Pero bueno, va a durar más o menos unas tres horitas, sí. Y... Uh -huh. eh, ¿Vamos a tener alguna sorpresa durante la noche? Sí pues no sé, sorpresa en sí no sé, yo creo que, que no como tal, pero bueno, yo creo que es bastante sorpresa no tener ahí a tres bandas juntas, ¿no? A tres mujeres y luego está también Sarai, que esa es otra cosa que tengo que comentar, que no es un concierto solidario, pero sí que colaboramos con Sarai y Sarai con nosotras, que es la asociación que está con las mujeres que tienen cáncer de mama, entonces vamos a poner una, una caja para que la gente pues pueda ofrecer donativo y bueno, y que esté también presente esa, ¿no? esa, esa colaboración para apoyar a a causa tan importante. Esa es una de las bonitas iniciativas sí. ¿no, que habéis eh, tenido. Sí, también. Eh y Asociación de la Lucha contra el Cáncer, como decías, sí. de mama que se suma a este festival. ¿Cómo surge? ¿Cómo salió la idea de apoyar a esta asociación? Bueno, pues básicamente eso, nosotras somos mujeres, entonces eh, también estamos sensibilizadas con pues con todos los temas al final que tienen que ver con la mujer y nos pareció pues también pues importante, ¿no? Eh, pues dar visibilidad a esta asociación. Eh, y simplemente pues pensamos que era que era un, una manera pues bonita de, de unir fuerzas y de, de representar toda la, todo el poder y la fuerza de la mujer pues unido con música y con, y con otras causas uh -huh. una noche especial nosotras google que va a tener más ediciones pues yo creo que el año pasado ya hubo una que no se celebró en pamplona y espero que tenga más o sea, esa sería lo deseable ¿no? que si todo va bien pues que se pueda ir haciendo más veces, claro uh -huh. que sí. ¿Y algo más que quieras comentar? Del festival en ¿Del sí. Del festival en sí. Pues que vengáis, que vengáis, que estáis ya un tiempo, que va a ser, yo creo, una noche muy especial, muy mágica con con no sé, con un muy buen rollo y, y que estamos deseando de que venga la gente, uh -huh. así que ánimo. Lemonita en su barrio, andada 6 de abril, sala Indara Pamplona, apertura de puertas 20:30, concierto 21, entradas anticipadas 10 €. Entradas de uh -huh. aquí a 13 euros, con bastantes colaboraciones, como veo por aquí. Sí. Elfinder.com, Diario de Navarra... Eso es, sí, ahí hemos estado... Nos están apoyando también, pues, diferentes entidades y... Es que hay que apoyar a, la, a los artistas al final y si en tu propia tierra tampoco te apoyan, pues imagínate, ¿no? Entonces... Yo creo que, bueno, que, que yo siempre digo hay que ser agradecido, también, bueno, agradezco también otra vez estar aquí, que yo soy ya sido a Berriozar y y bueno, pues que, que sin el apoyo de la gente de que venga a vernos y, y todo el mundo, pues no, no podemos estar en el escenario ni dedicarnos a esto. Uh -huh. mm. Pues, Marian Ruiz, gracias por haber venido. A, muchas gracias, eh, que, es que todo ricasco. salga bien y esperemos que se llene la salaindara este sábado y pues ojalá. y ojalá el año que viene nos vengas a contar otra vez <ríe> otras cosas, otra festival. <ríe> Venga Gur, gracias. Estoy esperando que la vida me con algo sin dificultad oh, oh, oh, oh. pero se empeña en volcar toda sostenida en mi puerta cerrada y abrirla de par en par las lunas que veré sin ti mis dudas girando sin fin сдел Tarren de arena y bat decir que esto es así como en mis sueños e mi askxTYkeen. grazi gubertu er literatuzetan. Fore amusten. har Bref sind iéndose entre mis labios y tus des mm. estoy sembrando en Semillas de esperanza Que rompan mis penas al brotar Pero el miedo viene y va Y vuelvo a despertar En mi cama empapada Y sin ganas de afernar Las noches que se perderán Los días que no llegarán Haciendo señales de arena Quisiera decir Que esto es así Como en mis sueños Guardo mi latir Entre tus manos Soy ese trozo de hielo labio y tus dedos la entrevista que hemos mantenido con Marian Ruiz Bandada con motivo del festival que se va a celebrar este sábado día 6 de abril en la Sala Indara, el festival Nosotras con Emacumeok ya sabes que van a estar Sweet Barrio, Lemon y tal y Bandada, un programa especial que hemos comenzado a las 20 horas y que concluimos ahora, nos quedan 8 minutos aproximadamente para alcanzar el punto de las 21 horas dejamos atrás el especial dedicado al festival y los últimos minutos los vamos a dedicar a la Corrica, la edición de este año 2019 que ha comenzado ya, a eso de las 5 de la tarde lo ha hecho en eh, Gares Puente, La Reina y el 14 de abril llegará a Vitoria-Gasteiz. Lo que vamos a hacer es hablar de los horarios del recorrido por Iruñerría empezarán por Olatz a las 2 menos 10 de la tarde, Sarriguren a las 2 y 5, Ripagaña a las 216 16, Mendillorri a las 2 21, Mutilba a las... Eh, 235 el soto delzcairu a las eh, 247 por el saddarra pasarán cuando queden tres minutos para el punto de las tres de la tarde por arrodía a las 15 y tu a las 15 16 eh, cizur menor a las 1537 cizu mayor a las 15 a las 4 minutos de la tarde estarán en baráin enlevaldea a las 4 en ermitagaña a las 4 en don Ivane a las cuatro en el casco antiguogo de Iluña Cuando falten 3 eh, minutos para el punto de las 5 de la tarde, en San Jorge a las 5 y 20, en Bustinchuri a las 6 menos cuarto, en Berriozar a las 6 menos 10, a las 6 y 3 en Articabirri, a las 6 eh, y 10 en Rochapea, a las 6.33 en Ansuain, a las 7 menos 10 en La Chantrea, a las 7 en Burlada, a las 7 y cuarto en Villaba y a las 7 y 23 minutos en ...en Uarte, esos son los horarios... ...y el recorrido de la Corrica de este año... ...2019 por Iruñerria... ...será este sábado... ...día 6 de abril... ...nos quedamos con la canción de la Corrica... ...de este año 2019... ...y cerraremos el programa con una novedad... ...el primer trabajo discográfico... ...de la formación Bastardix... ...el álbum Heredros de Nadie... ...lo que vamos a escuchar... ...es el tema... ...Marionetas... ...lo dicho... ...con la canción de la Corrica...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 Eldu da guztio nandere nioa Adi adi pasatuko dut zerrenda Jesui mat moazel olala Fatifati fati den soinua zabaltzen dut mundura Guztiok bat egitea esinbestekoa Bakoitxaren hortasuna errezpetatzea Motorrak arrankatzeko momentuko aukera Gurea herrikoa korrika Tirita pati titapa lortzen merezituguna Martzan jartzen azteko egin zazu klika Ez dugu presarik helburu argi dagota Pausuz pausua ah, gure ritmora Gure ritmora zure du berri da moda moda fermin no la la la la la la joiare no dan pli ca corre ca pli ca joiare no dan pli ca corre ca pli ca corre ca ca ca ca ca ca BAUSE DA gure ABO PO POSIBLEA DA KLIKAUDATZEA ELKARREN ARTEAN konektatzea BRA BRA PRAKTIKATZEA EUSKARA gure ARTEAN BIZITZEA EI LAN TALLAN BANA AUKERATU ZURE Lekua BIDEAN HERRIAREN sentitzen DA KORRIKA DATORRENEAN ZUGA BE ZUGA BE DA POSIBLE ORAIN GAURRE ETA EMEN DA POSIBLE ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, mora tiki tiki nen tiki mire zure zure mora yo veneri mora amara mate fermi mora da esa yesu mora da zure mora tiki tiki tiki ka zure mora tiki ka tiki ka cori ka tiki ka hatze ich kenne ko besser Soen dan, za kulturaren gortuzean Kantabriko brisa, bardetako ziertzoa Dure borroka zinko jarri zegoa uskoa Brisa zituko duen matxapiztu dadila Herri feminista paskearen aldekika Bekukoan ezkantxari eman gorioten Hamameka otzaltzatu dezatela otzen Ate presentitzeko Komunikatzen den herri bat eta inoizak zituko Herri beratik furia ban atorko rika Batu gaitezen guztiok armatiro klika Sar y Ratia, en el 100.8 de f